Las relaciones con el Comité de Empresa, la dirección mantiene la relación y diálogo con el Comité de Empresa, como no puede ser de otra manera, también los partidos selectivos. Ahora, también les digo una cosa, en Euskotren manda la dirección de Euskotren, no manda el Comité de Empresa. Yo no sé lo que mandaban o influían antes y no sé qué costumbres tenían o a qué se les había acostumbrado anteriormente. Pero lo que, lo que le digo es que al día de hoy la dirección de Uscotren eh, manda en Uscotren y, por supuesto, no al comité de empresa.